Buscando pueblos donde contar su historia. Presentamos El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de esto que se llama El Forajido y que empieza con rock de ese que tanto gusta escuchar semana a semana. Nos vamos al año 2009 para escuchar la banda del señor Chad Kreger. o Nickelback. Del, del sencillo, digo bien, Dark Horse. Burn it to the ground. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes e esta hora donde sonarán increíbles canciones. Bienvenidos. Así que v o s bienvenidos a todos a esto que se llama El Forajido y que contará con canciones increíbles de artistas como Faith No More, The Rakes, Alex Vance, Mother Mother, Deep Purple, Gary Huey, Talking Heads, Shetra Tool Ramones, Soundgarden y muchos más. Estábamos recién en el año 2009 compartiendo el tema Burn It to the Ground del disco t h e Nickelback Dark Horse, publicado el 29 de enero del año 2009. En español, Se Quema la Tierra es el cuarto simple de esta banda. Lanzado por estos muchachos, los Kroeger. La canción es parte de infinidad de bandas sonoras de películas, series, también videojuegos. Puntualmente de la banda sonora de Transformers, La Venganza de los Caídos. También fue parte del de equipo titular Kansas City Royals durante los partidos. También por la WWW Raw en 2009, justamente, para la lucha libre norteamericana. El peleador de UFC, Ben Rothwell, y el luchador Carlos Colón Jr., han usado este tema en sus entradas y también en la temporada 2 de la serie Jersey Shore. Acá creo que lo pasó Warner Channel, si no me equivoco. La canción aparece en el avance de la película Date Night. Fue utilizada también para programas como Top Gear. Es reproducida también en el Speed Channel de las carreras de NASCAR y también en el All-Star Game de la NHL. También en el videojuego Rock Band para PlayStation y muchas cosas más. Nos pueden dejar su mensaje en el 11 25 36 48 14. Prometimos rock y lo van a tener. Por supuesto, ahora de la mano de la gente de Faith No More. El señor Mike Patton sorprendiéndonos con sus locas canciones. Ahora, en el forajido, escuchamos Faith No More. Epic. En e r o del año 1990, momento en el cual sale esta canción de Faith No More. Esto es Epic del disco The Real Thing, una canción de esta banda norteamericana. Quizás la más popular, junto con, bueno, quizás otras más, ¿no? Easy、sí, es otra. Después fue Lynchupisis, que es otro temazo que perteneció a la extensa discografía de esta banda. Publica Revista Brando, algo que me gustaría comentar con ustedes. Ya hemos hablado de golosinas. Más o menos queribles, y acá hay una golosina que es parte de alguna manera de una grieta del conjunto de la población argentina. n o A través de su suplemento Brando, la Nación publica en la Semana de la Dulzura: Caramelos Media Hora, la golosina que sigue generando grieta. Manual de historia de la cultura pop para Millennials y Nativos Digitales, una nota de Dana Pascal, justamente para este medio. que Me gustaría profundizar un poco de esto. Acá dicen que le gustan los Media Hora en producción. Ah, dice, amados o odiados con un sabor poco convencional, los c a r a m e l o s media hora llegaron en los años 50 y se convirtieron en una golosina de culto para las siguientes generaciones. Y para quien que no lo sabe, porque hay una generación de centennials que no conocen de qué la va, pero es raro, ¿no? Porque los quejos siguen estando. ¿Qué son? La grieta llevada al mundo de la golosina. Son de color ámbar oscuro, casi negros, redondos como bolitas y más duros que cualquier calamero justamente duro, ¿no? Eso l o s hace casi imposibles de morder sin poner en peligro las dichosas muelas. Y quien lo logra obtiene una corriente concentrada de su gusto anisado, picante y a la vez dulzón. Las abuelas lo solían tener siempre en la cartera y eran la decepción de nietas y nietos. ¿Quién es el creador? ¿Quién era en realidad Rufino Meana? Fue un empresario asturiano radicado en Buenos Aires que empezó a producir dulces f a n c e e s Allá por 1937. Hacía varias golosinas, entre otras los alfajores Gran Casino, o sea, los antecesores de los Habana. Tuvo su primera fábrica en Chacarita y luego otra en Cañuelas. Allá por 1952 lanzó estos caramelos, según él, de sabor anetol, un compuesto orgánico, diurético y expectorante, a los que atribuía cualidades digestivas. Tenían la fórmula secreta tan misteriosa como la de la Coca-Cola y s o l o Da reveló cuando le vendió la marca a la empresa Stani. Vienen en papelitos de colores llamativos, con forma de moñito. Algunos son azules, otros amarillos, también en rojos, verdes o negros. Y todos tienen un pequeño reloj de mancuernas en el centro. No, es, no, no hay, no existe explicación de por qué los envoltorios son diferentes si siempre tienen el mismo sabor. Eso sí, quedan hermosos en un bol de vidrio. Para mí, perdón, me meto, es la imagen de la depresión, pero bueno. Sigue la nota. Además, ¿se supone que duran media hora? ¿He ahí la gracia del nombre? Pero no, Mito Urbano asegura que nunca nadie terminó uno. Y acá enumera la nota una seguidilla de curiosidades. Dice, por un lado, peligrosos. Se siguen elaborando ahora por Mondeles Internacional y traen en su versión siglo XXI una advertencia en la letra chica. El envoltorio dice, y acá si tú comillas, dice: riesgo de asfixia no se recomienda para menores de c 4 años. Guarda con esto. ¿Qué Hora. El reloj dibujado tampoco siempre es el mismo, a veces parece que es la una y media, pero también podrían ser las ocho en punto. Dolin alguna vez dijo: Tengo la ligera sospecha de que ese reloj anda. Número tres dice: Tamaños. Cada uno pesa cuatro gramos, pero antes era más grande. Según Alan Bowden, administrador de la página El Gran Libro de las Marcas, dice: Antes era una pelotita redonda y perfecta, ahora se parece más a un óvalo. La nota adjunta una foto de la golosina en cuestión. Sobre el misterio de su nombre corre un rumor maligno. Cuentan bífidas lenguas, sin sustento ni pruebas, pero con seguridad arrolladora, que media hora antes de cerrar la fábrica usaban los restos de otras golosinas para ensamblarlos. No es algo alocado, ¿no? Existen protestas públicas en su contra. El guionista Alejandro Turner, por ejemplo, en 2014. Leyó en un programa de radio y después publicó en su blog una carta al fabricante de caramelos media hora, en la que reclama, entre otras cosas, He descubierto con estupor que persisten en esa práctica inexplicable y maligna de fabricar y distribuir los autodenominados caramelos media hora. También hace su hipótesis de que circula como prenda punitiva. Si el comerciante nos lo da como vuelto, es apenas para castigarnos por la falta de cambio. También se sabe de niños que recibieron penitencias calculadas en número de caramelos media hora. Sin embargo, ahí siguen, y no solo a la venta, sino sin dar pérdidas. Son, de hecho, después de los subus, los más longevos que aún persisten. Y podría decirse que tienen gusto a Buenos Aires siglo XX, dice justamente esta nota de Dana Pascal para suplemento Brando en La Nación. Y a vos. ¿Te gustan estos caramelos? Contanoslo, te leemos y te escuchamos en el 11 25 36 4814. 11 25 36 4814. El forajido, mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en el forajido. Seguimos con música y ahora llega el turno de The Rakes. Esto es 1989. Un poco de rock indie estaremos compartiendo en este pequeño bloque para continuar con música y hablando de la vida misma. r a y e s en el frágido, seguimos así, prepárense. Drop twice of the money in your bra That、like、you last night made you I'm home. v a n c e haciendo Good Enough Antes the Rakes 1989 en El Forajido publica periodismo.com. Dice: Desarrollan un detergente para que los astronautas puedan lavar su ropa en el espacio. Claro, es muy útil porque los astronautas, vos sabes que no se pueden duchar, no tienen duchas en las naves, directamente tienen como una especie de toallas húmedas, un olor de belargar espantoso. Procter Gamble firmó esta semana un acuerdo con la NASA para ayudar en el desarrollo de soluciones de detergente para ropa y desarrollo tecnológico en el espacio. Según este acuerdo, la NASA puede probar y estudiar las soluciones de limpieza TID l en el espacio. El estudio podría tener implicaciones potenciales en el planeta como soluciones innovadoras para los desafíos ambientales y de recursos en la Tierra. Los científicos de p e i y la NASA crearon un detergente totalmente degradable que limpia r á la ropa sin desperdiciar agua. Bueno, esto también es importante. Durante la próxima década probarán productos para el cuidado de telas, incluidos quitamanchas y toallitas húmedas en la Estación Espacial Internacional y misiones también que irán. A la Luna y también a Marte. Más allá de marcar la diferencia para el puñado de astronautas que viajan al espacio, la asociación podría tener mayores implicaciones para los consumidores terrestres. El cambio climático ya ha comenzado a estresar el suministro mundial de agua, desde provocar sequías en algunas regiones hasta inundaciones en otras. Dice: Una cuarta parte de la población mundial se enfrenta a un estrés hídrico muy alto, según el Instituto de Recursos Mundiales. Los avances científicos siempre comienzan con una aplicación muy limitada, pero cuando lo logremos, la capacidad de usarlo para resolver los problemas actuales en la Tierra será fenomenal, dijo Shalesh s h e k u j i a r director ejecutivo de la División de Telas y Cuidado del Hogar de PIG. En realidad, este es un desafío de limpieza muy difícil. Los astronautas, para mantenerse en forma, hacen ejercicio un par de horas todos los días para controlar su salud, dijo el científico. Y si haces ejercicio de 2 a 3 horas todos los días, sin dudas vas a estar sudoroso. Pero su ubicación presenta desafíos únicos para la lavandería, como los cambios en la gravedad y la necesidad de reutilizar cada gota de agua. El científico G. q u i j a r dijo que, si bien el proceso de innovación de TIDE es el mismo de siempre, o TIDE en realidad, las restricciones dan forma al enfoque de los esfuerzos del equipo. Para los científicos del proyecto, los datos existentes y la tecnología de aprendizaje automático han ayudado a comprender lo que posiblemente funcionará o no en el espacio. También se pueden imitar algunas condiciones, como la necesidad de reutilizar el agua para beber y la fuerza gravitacional debilitada. El año entrante, los prototipos de la asociación se someterán a una primera prueba en la Estación Espacial Internacional para ver si los productos se mantienen en condiciones de microgravedad y qué pasa cuando se exponen a niveles de radiación. En el espacio exterior. Claro, imagínate, aparte, s、si、e r astronauta, vos sabés que con el astronauta, con, con esta cuestión, no, no es que te han de comer comida, te da una pasta medio rara con la cual tenés que vivir, no es que te puedes comer un pollo al horno. Por eso yo nunca fui ni seré astronauta, entre otros motivos. Betty Siebert, shake h a i r Ahí va. El forajido en tu radio favorita. Esto es h a i m Suena en el forajido. I, falling. A, Voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. Cause I'm a slave to the sound. And they're calling d the o n t s t o p No, I'll、we'll、never give up. and I'll never look back. Just hold your head up and if it gets r o u g Haciendo f o l i n g Canción del Año 2013, Vos podés comunicarte con nosotros con El Forajido a través del 1125-36-4814. 1125364814 Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten gracias a la gente de RepúblicaHosting.com, que es tu lugar en internet. www.republicahosting.com es el mejor lugar para alojar tus páginas web y proyectos online. En instantes escucharemos a Deep Purple, c h o k i n g Heads, CetroTool, Ramones y Soundgarden. Ahora llega el turno de Mother Mother. Esto es Mistus Man. Somos el forajido, una hora de Rocky Pop. Se despide Mad Armad haciendo, en este caso, Businessman. En esto que es el forajido, y que sigue así: El forajido, nada de sangre, mucho sudor y pocas lágrimas. Como nos gusta cumplir con lo que prometemos, es el turno de Deep Purple Highway s t a r Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Llega la música de Uncle con Feat y Josh Home en El Forajido. Mucho pop. d e s e que prometemos, junto con el rock de siempre y alguno nuevo por descubrir, pop diferente pero muy seductor. Ahí va. A Uncle con f i a t y Josh Home. Esto es el forajido. Nos queda todavía margen para escuchar a Talking Heads, a Jetro Tool y a algunos más. Línea de WhatsApp: 1125364814. Nosotros continuamos con este clásico remasterizado en el año 2005, Talking Heads Psycho Killer.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 Thank r o u De hoy de El Forajido, nosotros nos estamos despidiendo. Como dijo Cerati, nada más queda. Mi nombre es s a n d í o a l o n s o y nos reencontraremos en la próxima edición a la misma hora por la misma señal. ¡Chao! Así escapamos hacia otro pueblo para dejar huella y contar nuestra historia. Será hasta la próxima parada en El Forajido. Un programa fuera de la ley con Santiago Alonso.